En el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al desjuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranias. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Tan tan como sul serreman el fervor americano.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 ...que un día lo libertara... ...vive el pueblo paraguayo... ...sus hijos resistirán... ...hasta el final la batalla... ...y abatirán la muralla... ...al grito de libertad... ...bueno, vamos a comenzar... ...un nuevo programa de Patria Soñada... ...vocera de hijos avise Paraguay... ...hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay... Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio la retaguardia.com.ar Colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Empezamos con un lamentable clásico, el del bloqueo a Cuba 60 años grandote, con todo el poder del mundo, tratando de poner de rodillas a un pueblo pobre, instruido y valiente. Más valiente, cuanto más instruido. Ese pequeño país, de poca cantidad de millas, de poca población, con parte de su territorio ocupado por esa potencia dominante, pero que con ellos justamente no puede. Doblega a gusto a otras naciones mayores, las humilla y saquea, pero con ellos no, no puede. Demasiado tiempo tuvieron la carne hincada cada sus garras, sus porquerías, sus miserabilidades. 60 años de penurias con la frente en alto. Primero con Martí, luego Frank País y otros, luego con Fidel en esta etapa cada vez más conscientes de lo que lograron con unidad y la luz de los conocimientos y la solidaridad de otros como ellos en el resto del planeta. Cuba siempre libre y soberana, pese a todo. Hoy tienen otra conducción. Pero la revolución no tiene más que por nombre y apellido, apellido Revolución Cubana. No volverán los batistas, ni los príos socarras, ni los lupanares. Cuba es otra, señores. Toda Cuba es su pueblo y su juventud, aún con la tierra mancillada por el tenebroso capitalismo yanqui. Guantánamo. Estas movidas, con las mafias compradas para hacer bulla y tratar de aprovechar sobre los problemas que ellos mismos provocan, las crisis sociales, que sin el criminal bloqueo y la amplitud de las miradas cubanas no tendrían ya ninguna posibilidad de producirse. ¿Qué es el bloqueo? En pocas palabras, Estados Unidos te encierra en su casa, en tu casa, te corta la luz, el agua y el gas, no te deja comprar alimentos ni medicinas, y luego te dice... Demuéstrame que puedes gobernarte mejor con tus recursos, mientras él te retiene todas las posibilidades para hacerlo. Por eso Cuba tuvo que remar prácticamente sola durante los últimos 30 años. Vemos a gobernantes sin ningún escrúpulo que dejaron morir a decenas y centenas de miles de sus conciudadanos por no cuidarlos, por no utilizar en ellos los recursos del Estado, que permiten ecocidios y genocidios. Personas que tienen otras costumbres, que tienen unos conocimientos milenarios que ya sabían hacer terpanaciones de cerebro cuando en Europa se morían de migrañas. A esos pueblos que tienen la oportunidad de conocer y enriquecer el saber popular, los denigran. Los separan del resto, les asesinan mujeres y niñez y son sumisos ante el grandote. Y lo que no soportan los Estados Unidos es que un país pobre, pequeño, tenga mejores condiciones sanitarias y haya sido el único país en Latinoamérica que tiene tres vacunas contra el COVID-19. 100% cubanas, y encima promueva la libertad de las patentes, las vacunas gratuitas para toda la humanidad. Ese es el trasfondo de que Biden continúe y fortifique, anude mejor el bloqueo, porque le hace perder con esta propuesta miles de de billones a las grandes consorcios farmacéuticos de los que ellos son representantes. De esas broncas de tantas décadas, de todas esas frustraciones al no poder matar a Fidel Castro, al fracasar todos los intentos contra la vida de la mayoría de los que fueron elegidos para conducir los destinos en primera línea, que eclosionaran en Centroamérica con la revolución sandinista triunfante 20 años después en Nicaragua y otros 20 años con la Venezuela del coronel Hugo Chávez Frías, luego en Bolivia con Evo Morales en la primera década del nuevo milenio y la recuperación en ese mismo tiempo, la recuperación del gobierno por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las urnas con el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que han puesto de pie a Nicaragua en estos últimos 14 años, demostrando con, su, con sus 67% de votos en la anterior eh, elección presidencial, que este año termina y, y empieza otro quinquenio sexenio que el profundo cambio que está sucediendo en Nicaragua no es por casualidad, sino que es en parte por las decisiones soberanas y de profundo patriotismo de un gobierno del y para el pueblo y la movilización popular. En la actitud demostrada en el levantamiento de los requechos homocistas que se amotinaron en las ciudades y en el campo con la participación de Miles de mercenarios y la CIA norteamericana y actuaron con saña sanguinaria para provocar un baño de sangre que posibilitara la injerencia de las tropas del Pentágono. El pueblo, las milicias obreras y ciudadanas, la Policía Nacional con Doctrina Nacional de Defensa Popular y el Ejército Sandinista dieron cuenta en las calles, en las barriadas y en los campos en los campos de esta gentuza que buscaba volver atrás. Hoy, en Nicaragua se trata de llevar el progreso hasta el último caserío, en el último rincón del país, la educación y la compleja cultura plural existente, ampliar al 100% la red eléctrica, de Internet, de telecomunicaciones y sobre todo de salud pública, gratuita y de calidad haciendo una cobertura completa de la ancianidad. Y, en los consorcios farmacéuticos internacionales, consideran insólito que el COVID-19 no haya producido tanta mortandad en el país. Al igual que en Cuba o Venezuela, se han quedado con las ganas de producir una situación explosiva y de desastroso manejo de la crisis sanitaria internacional neoliberal, provocada por la insaciable voracidad del capitalismo imperial, como lo es actualmente. Han provocado carencias, hambrunas, desesperación en algunos sectores, pero no han logrado quebrar el sentimiento y el empoderamiento que desarrollan los pueblos cuando luchan con la justicia, la verdad y ...y la soberanía popular en su territorio... ...no pasaron, ni pasarán... ...y el canal transoceánico que reemplazará al de Panamá... ...que reemplazará al de Panamá para los grandes supertanques ...y de transporte de mercaderías que tardan días en pasar... ...ahora lo podrán cruzar en uno, en un solo día... ...como máximo, y estará en el centro de Nicaragua, en el lago de Managua... ...y sobre todo, con la completa soberanía de Nicaragua. No habrá otra partición territorial, como la que provocaron en Colombia... ...en la zona del Istmo, y la llamaron Panamá, bajo contraloro norteamericano. Menos los años del general Torrijos, y por no permitir la injerencia en los asuntos del país invadieron y lo asesinaron, como a Bishop en la isla de Granada como cuando estaba con posibilidades de dirigir la, revolución eh, perdón, la República Dominicana, la rebelión popular con el coronel Caamaño en el 65, o la invasión a Guatemala en, el, en los 40 y el derrocamiento de Jacobo Arbenz. De muchas cosas más nos podemos acordar los latinoamericanos, de lo que han provocado las empresas norteamericanas en Latinoamérica y sus resultados los tenemos a la vista. Hasta hoy, así como el domingo en Chile triunfó la línea del socialismo y el contralor popular desde las bases y las asambleas populares, poniendo al neoliberalismo un paso de ser enterrado bien hondo y resurgiendo la mística de Salvador Allende y sus compañeros y compañeras de los equipos socialistas, comunistas y de las izquierdas. En este nuevo milenio, quienes podrán encabezar un gobierno popular en Chile y el segundo gobierno socialista de Chile, el nuevo Chile Asoma, pluricultural y plurinacional. Llegan a matar sin darte cuenta Y si no formas parte del festín Te empiezan a cerrar todas las puertas Y no es muy divertido estar así Mirando que los cuervos sobrevuelan Y mientras se apoderan del botín Te mandan a cantarle a tu abuela y apeten con la rosca judicial o con algún padrino en el congreso. Se ha vuelto matemático y real el cuento del ratón cuidando el queso. La oferta que te dan es verte entre la muerte y la agonía o que majes el lomo sin chistar cargando con las cuentas de la orgía Con estos no cadenas de oración y con inundación de agua bendita no hay otra que pagarles la función de sus vídeos hot con sus paquitas petei con la rosca judicial o con algún padrino en el congreso se ha vuelto un matemático irreal el cuento del ratón midando el queso Veten con la rosca judicial o con algún padrino en el congreso. Se ha vuelto matemático y real el cuento del ratón cuidando el queso. Pero si ya no hay formas de seguir, O posando de mendigos en la iglesia, tenemos que cambiar este país. ¿Qué tal si lo cambiamos? por Suecia Bueno, vamos a escuchar un un audio que nos explicará qué es lo que está pasando en, en Paraguay con la Comisión Trabajada ...por la aparición con vida de Ilichita Oviedo Villalba... ...que realmente eh, es una aberración, una vergüenza para el Paraguay... ...a nivel internacional que esto siga sucediendo... ...que la hayan capturado una comisión de... ...de civiles armados y militares y que no no haya sido este, llevada a un cuartel, sino que está en estado de de desaparición forzada. Y en esto, bueno, caen totalmente y de todas las formas posibles, está incluido el presidente con todo su gobierno y este, los militares absolutamente. Lo escuchamos al compañero Pablo Vimenetel, de APDH de La Matanza. Buenos días a todos y a todas los medios que puedan difundir. Un poco el resumen de lo que venimos haciendo hoy día, miércoles 21. Eh, estamos desde el, el lunes en... En Paraguay, con algunas dificultades, primero logística, se nos rompió una camioneta a, a, a 200 kilómetros de posadas, quedó en posadas, el arreglo es bastante grande eh, y nos estamos arreglando ahora con una camionetita y, y hay que alquilar un vehículo para ir al norte. Esto, digamos, lo que es logística. Eh, también lo transmito porque bueno hay una campaña financiera y no vendría mal alguno que pueda acompañar porque no está no nos está alcanzando y, y la verdad que no encontramos acá empatía, al contrario, lo que encontramos son puertas que se cierran, eh, medidas restrictivas de parte del gobierno, nos han ordenado que no podemos ir al norte si no vamos con la custodia del FTC, una contradicción absoluta en sí misma porque es la fuerza eh, estatal que fusiló a las niñas nuestras argentinas de 11 años el 2 de septiembre del 2020 en el Cerro Basú y que, que es la que custodia la zona, ¿no? Y es la que, no sé, supuestamente debe tener noticias de Lichita que está desaparecida el 30 de noviembre del, del mismo año en el mismo cerro. Eh, las condiciones políticas en el Paraguay son... ...de una indiferencia muy grande... ...yo diría en un 90% de indiferencia... ...a la situación de las niñas y del ICHITAP... Eh, ...al contrario, todos los comentarios que hay en las redes... ...son adversos a la delegación... ...y a la familia Villalba... ...y a la familia de los militantes eh, políticos... Sea, ...sea cual fuere su opción política este y acá lo que estamos tratando de hacer es justamente recrear puentes con organismos de derechos humanos, llámese CERPAG, llámese CODE DIUPI, que ya nos hemos reunido ayer con el CERPAG Paraguay eh, ahora el mediodía nos espera el político Domingo Laino en su casa vamos a charlar él va a viajar a, al norte y la idea por ahí es hacer una actividad en conjunto en el norte, en Ibizaú Eh, una conferencia de prensa anunciando que la delegación va a ingresar todos los días a la zona de conflicto, digamos, a la zona, al escenario donde en forma perversa, diabólica, cobarde, eh, la FTC fusiló a nuestras dos niñas argentinas. Y también con un gobierno nuestro que si bien Alberto estuvo muy firme eh, al principio ahora notamos eh, bueno, quizás un relajamiento ¿no? en la exigencia que debe tener el gobierno argentino acerca de dos niñas que están nacionalizadas y están escolarizadas en Puerto Rico Misiones y una niña que ya estaba viviendo desde hace varios años escolarizada también en Puerto Rico que es Lichita Así que esta, esta es la situación, este es un poco el relato de estos dos días y medio que llevamos acá en Paraguay. Les mando un abrazo a todos y todas. Gracias por la difusión. reindzo karangwa Boga potu poraite se kota di abtere andaha e tanga ko pue o poveré amaba pande ya be ipo a peu kunya ko kwa ara kaemoadei de poa heñoiko Embo botu caraí. Copa malmavarê. Está hoval vanderê. A peñas ain gran uê. E vai valer mimbi. Copa malmavarê. Está hoval vanderê. A peñas ain gran mimbi. Sa l'oreja sa, m'ixa na ca algua, I'm very tired. Saheu i anta por anjuar, I'm desua via mocra, mi sempre jo querer. Hase inde colguami, la feshanguala i funde, posere talla bebé, Y vané araí, yo poco habité, derejá le poniré a ser indulgo a mí. Y vané araí, yo poco habité, derejá le poniré a ser indulgo a mí. Otra situación que debemos mirar con atención es lo que sucede en Haití y el accionar de los sicarios a tan alto nivel. Nada menos que el jefe de la seguridad presidencial y eh, vemos también de que hay ministros, hay grandes empresarios y siempre está la mano de Estados Unidos detrás en Haití y en Colombia, como en Honduras y en gran medida en Costa Rica, donde también los narcos ya controlan esos países. Y los norteamericanos, que son los directos responsables de la formación de los exmilitares, tratan de sacar las manos tratando de ser los ayudantes en las pesquisas, al igual que los jefes militares y civiles en la propia Colombia. ¿Por qué? Porque de esta manera lo más seguro que vayan a eh, dar orientaciones distintas a las que podrían llegar a la conclusión correcta. Y ya veremos a quién le ponen el mochuelo. ¿Y por qué digo que debemos prestar atención? Aquí en el Paraguay tenemos nada menos que a los asesinos del Mossad, la policía secreta israelí, famosa por sus prácticas criminales de torturas y desapariciones. Esa es la gentuza que tenemos en la custodia, custodia presidencial y también a los paracos colombianos y a los contratistas contratistas yanquis. Hay más de 1000 hay más de 3700 pequeñas empresitas yanquis, que no son más que grupos de mercenarios norteamericanos y colombianos que están en el Paraguay. Hay un montón de sucesos, los como los más conocidos contra las tres primitas Villalba, que fueron torturadas, dos de ellas, y asesinadas. Y la otra menor, ...que es justamente la por la cual se está haciendo esta movida internacional... ...que fue detenida y luego desaparecida... ...y una madre y tía detenida e incomunicada durante tanto tiempo. Pero no son las únicas, lo que evidencia una actividad terrorista permanente. ¿Por qué terrorista? La trata de personas, más cuando incluya personal civil o uniformada que trabaja para el Estado es terrorismo de Estado. El gatillo fácil es el terrorismo de Estado en democracia. Bueno, y todo lo que deriva de ello, sea para esclavitud sexual de menores, algo conocido y muy utilizado entre los militares, o para el trabajo en minas, tareas rurales que privilegian la mano de obra de la niñez, o para utilizar sus órganos, tienen el carácter de lesa humanidad porque incluyen varios delitos expresamente tipificados tortura permanente pérdida de la identidad desaparición forzada permanente porque ya no volverá a ser la misma persona que antes del hecho criminal se produjera daños físicos y psíquicos permanentes es por estas cosas que Por estas razones, hay más movimiento internacional sobre la hija de 14 o 15 años de Carmen Villalba y al chile Oviedo. ¿Es un secuestro para retener a la madre y que no pida como corresponde la escarcelación? Porque en estos días ya debe quedar libre por el cumplimiento de los días, años de cada una de las penas en causas armadas, como la que están tramando y que es factura de una persona que podríamos llamar tilinga ilustrada, como parecen abundar entre las y los elegidos a dedo en la justicia injusta del Paraguay. Es un secuestro para la más, es factible también. Ya estuvieron bastante tiempo por un duilito figurado, ya que el famoso EPP se fundó y operó luego de que ellos dos fueran detenidos. ¿Cuántas injusticias más tendremos que ver y aguantar en este Paraguay del revés? Y en este Paraguay del revés serán hechos que, aparentemente, borran los hechos de los que todos somos espectadores y pacientes víctimas. Es el tema de las vacunas y la vacunación que se realizó y realiza con la celeridad autónoma que le dan la cercanía de las elecciones, y para no abundar, vamos a hacernos eco de las manifestaciones como lo plantea el compatriota Víctor Jacinto Flecha en su último coloquio. Buenas, soy Víctor Jacinto Flecha, con placer estoy nuevamente con ustedes. El domingo 11 de julio, el Paraguay obtuvo su primera gran victoria contra el COVID. Una batalla ganada, semejante a la batalla de Boquerón en la Guerra del Chaco, que abrió nuevas perspectivas. Haber logrado el millón de vacunados, superando con ello el 20% de de toda la población que debiera ser vacunada. Esto es auspicioso y alentador, sobre todo pensando que el COVID representa una guerra total contra la humanidad. No existe territorio alguno que esté fuera de este conflicto. Esta es la primera guerra verdaderamente mundial que abarca todo el globo terráqueo. El Paraguay, país pequeño, con escasa población en relación a otros países, históricamente con insuficiencia tecnológica y de infraestructura, de bajo nivel de salud y de educativo y exigua industrialización. El COVID se ha constituido en el más grande desafío desde la guerra de la triple alianza conseguir vacunas recién descubierta en los laboratorios del primer mundo cuya producción fue copada por las grandes potencias dejando sin posibilidades al resto del planeta las condiciones leoninas y para más secretas impuesta por países y sus laboratorios impidieron al Paraguay negociar legalmente las vacunas recién en enero se cambió la legislación paraguaya y se pudo iniciar negociaciones con Rusia, India y otros países fuera del fracasado Plan Cova el gobierno desplegó su esfuerzo de conseguir vacunas de donde sea ya sea comprando adquiriendo o inclusive ha apelado a la generosidad de las naciones amigas para satisfacer las necesidades de la población. Ahora después del millón de vacunados se abrieron las compuertas de la esperanza y se ha notado la disminución de muertos y contagiados. Un aire de alivio pareciera recorrer el país. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y activar la campana. Más de 28 años han pasado desde que la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay terminó y aún en el presente hay secuelas de dicho régimen. Durante este tiempo se han encontrado en todo el país fosas comunes clandestinas en las cuales podrían estar los cuerpos de numerosas personas que desaparecieron durante el gobierno de Strosner. Para poder confirmar esto, la Dirección de Reparación y Memoria Histórica se dio a la tarea de localizar a los familiares de los desaparecidos para así tomarles muestras de ADN y con la ayuda del equipo argentino de antropología forense identificar los más de 30 cuerpos hallados en las fosas. El titular de la Dirección de Reparación, Rogelio Goyburú, aseguró que la cercanía con los familiares de las víctimas permite conocer además a profundidad las historias ocultas por el régimen. Estamos recuperando esas historias que nunca fueron contadas, Y, y necesitamos recuperarlas como antes dije. Esta travesía de coiburu lo llevó a encontrar casos como el de Siría Coenciso, de 89 años. Este hombre fue detenido en 1970 en el municipio de San José de los Arroyos, junto a sus hermanos, de los cuales aún hay uno desaparecido. Yo sufro porque hay ya <risa> 10 familias a mí me hicieron sufrir porque dejé 10 hijos y nos llevaron a todos mis hermanos que también vivían por aquí nos llevaron a todos incluso a mi padre que ya era mayor excombatiente de la guerra del Chaco la consecuencia de los golpes recibidos durante la tortura falleció mi padre combatiente de la guerra del Chaco igual sentimiento tiene Gilberto Casei, de 52 años siendo tan solo un niño vio como su padre fue arrestado y llevado lejos para nunca regresar Gilberto pasó al cuidado adoptivo de otra familia y siempre vivió bajo la sombra del desprecio, pues por los ideales revolucionarios de su papá, era rechazado incluso en los campos de fútbol. A pesar de esto, este hombre, quien vivió mucho tiempo bajo el apellido de su madre, logró en la madurez recuperar su apellido paterno como un homenaje al hombre que admira, aunque no lo conozca en Que me den los huesos de mi padre para que los pueda traer a enterrar aquí a mi colonia, que pueda ir a encenderle una vela en su tumba, ese es mi deseo, traerle, prenderle una vela, y en el día de la celebración de la Santa Cruz, como la tradición de la gente, también yo pueda ir a visitar la cruz de mi padre. En el momento hay 425 casos de personas ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura de Stroessner. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura Stroessner, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre...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 ...de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayoto Pajamón. Nuestra realidad es un compendio de otras de las zonas más pobres de nuestra América... Aunque Estados Unidos tenga 40 millones y pico de indigentes y 80 millones de pobres, todavía se ve la parte opulenta de su sistema de vida que para mantenerlo consumen una cantidad bochornosa de las energías más caras. Es decir, las energías fósiles, mientras las que en general cuidan el medio ambiente son patrimonio de unos pocos que viven su libertad sin poder integrarse al sistema principalmente eléctrico. Bien, nosotros tenemos falta del gas natural y tenemos una posibilidad cierta de utilizar los biodigestores pa para paliar la falta de esa fuente de energía. Tenemos sol viento, sobre todo el primero, con la posibilidad de generar gran cantidad de energías renovables que junto al viento podemos cambiar las carencias actuales por un beneficio de consumo responsable que cura las necesidades de los hogares. Los árboles de generación de energía eólica son baratos para los beneficios que prestan. La biodigestión también puede ser popular en su desarrollo. Tenemos otras formas, pero lo que tenemos que tratar es ir a los más baratos y que se renuevan. Los fósiles deben ser desterrados si queremos recuperar en una fase superior la sanidad pública y las posibilidades de mantener los bronquios sanos, teniendo libre de polución los grandes centros urbanos. Volver al tranvía promover el uso de las bicicletas o todo vehículo que no consuma fósiles y derivados. Esta situación de crisis sanitaria internacional requiere de asociar con plenitud y creatividad las necesidades con las soluciones positivas de las que hay innumerables creaciones concretas en el mundo. La energía barata que puso en marcha Oscar Baezken hace ya varios años con una motoneta ...por la cual lo amenazaron de muerte y por la que tuvo que entregar a Ingeniería de la UNA... ...y a la misma universidad, todo lo referente al proyecto, el desarrollo y la prueba fehaciente... ...de que funciona y del que nunca más se supo, hasta que un hombre de nacionalidad brasileña... ...lo patentó cambiando el nombre del constructor y la nacionalidad, luego todo igual... En un país serio, no sometido, estas actitudes se, se pagan con la cabeza, pues quedó demostrado de nuevo que hay muchos vendepatrias en los puestos del Estado Nacional y las instituciones. Esta venta de una producción nacional es casi igual en envergadura a la que están haciendo con Itaipú, como ayer nomás lo hiciera Nacuera. ...Horacio Cartes con Yacyretá... ...pues no resuelve... ...nos resuelve que una moto o motoneta... ...pueda transportar una o dos personas... ...con dos litros de agua... ...por 250 kilómetros... ...imaginan un transporte de pasajeros... ...o de mercadererías ...o un tren o tranvía... ...o los numerosísimos coches y camionetas... ...que circulan en el país... ...nosotros somos con un poco de buena voluntad y patriotismo, uno de los países con mayores posibilidades de generar energía eléctrica, ya sea con las hidroeléctricas o de otra índole. No somos un país pobre, somos un país rico, saqueado desde centena y media de años por sus vecinos y otros, y una clase dominante llena de delincuentes de toda la haya. Si queremos vivir en democracia y libertad, debemos cambiar no solo de colores, sino de mentalidad. Bueno, también tenemos en esta situación la confrontación con los este, con los que nos vienen a ocupar el terreno, con los que vienen a sacar la tierra a los indígenas y a los campesinos, dejándolos sin nada a la vera de los caminos y la actitud de la Policía Nacional, que en algunos sectores da la impresión de que ya no existen más como Policía Nacional, sino son más bien sicarios de la extranjería, como bien se dice cuando se ataca a los que vienen a ocupar y no vienen a trabajar la tierra ni traen... este ingresos como para eh, decir, bueno, nosotros acá venimos a trabajar, no venimos a robar, pero es difícil en un país que está gobernado por delincuentes, de toda la haya, que encima todavía tengamos la suerte de que vengan inversores reales y gente que trabaje. Así que tenemos por un lado, este vamos a tener un un poquito de una de una intervención que nos genera eh, el beneplácito de decir, bueno, acá en una por lo menos ganamos los paraguayos. Muy buenos días, pueblo paraguayo, buen día, compatriotas paraguayos, primera Paraguaypesa, primera Teta Muevesa, el Olimpo de Saludado con este día martes, martes 20 de julio, o mi miña sol radiante, Anderu Guasugo regalada, anderu, cueste excelente día, ya, intenté, yakritos, ya que la mitad ya aprovechake Ah, cueste ya Ah, el corazón Casi tres días no hace señal, veis que yo para No hay conectado ahí, ven el lo mismo Porque ahí me voy a ir a la puta algo histórico Algo histórico Sábado, pues Jareña, no Domingo de Madrugada Pues como este Resistencia tenaz Y recupera miles de tierras del, de, del estado que pertenecen al pueblo paraguayo Y recupera gracias a una gestión impecable De uno de los mejores abogados y los abogados más patriotas Que tenemos en el Paraguay, Yarkor Había sido el abogado y patriota que ha dejado vale la pena El doctor Carlos Caballero me quitó el sombrero ante la excelente gestión de investigación que hizo y gracias a eso se descubrió que los supuestos dueños de esa tierra que se, se recuperó ahí en isla Pucuta, Bapú, estaban utilizando tierra del estado con documento falso con documento falso pues hoy y la tierra del estado y nada, había si ahora dejaba tres cuatro veces más esa y documentos falsos y gracias a la gestión de hizo el doctor Carlos caballero Se demostró que esas tierras es son tierra del Estado. Y ahora, gracias a la resistencia que se hizo el sábado, domingo de madrugada, ya por lo mitad de resistencia, ya por tenía enfrentamiento con la policía y pudimos atajar el desalojo. No sé, yo ahora lo necesitamos resistir, con corazón, con corazón. Como verdadero patriota paraguayo, lo necesitamos aguantado, bebé. Y gracias a eso, muchas familias ahora van a tener un pedazo de tierra para donde... Eh, criar a su familia Crean gente Crean Que vamos a recuperar en nuestro país Que vamos a recuperar todas nuestras tierras Te crees que lo mismo Quedó ya demostrado Que la lucha es seria Que no somos unos vendidos como se nos dice Que no trabajamos para el sistema Que trabajamos para el pueblo paraguayo Y por el pueblo paraguayo Y vamos a seguir recuperando tierra Vamos a seguir recuperando tierra Vamos a atajar, vamos a ir atajando desalojos y vamos a recuperar todas las tierras de los hermanos indígenas. Y todo el pueblo paraguayo merece tener un pedazo de tierra y por eso vamos a luchar. Viva el pueblo paraguayo, carajo. Pues ya, ah, ah, ah. Casi tres días no, no se enseña el y porque después le enseña la mitad, pero pues ya, ya se me callan. Y piro hace corazón, o ese corazón, ya, todo poderoso. La Virgencita Azul de Cáceres, por el proteger a la abeja, ni pete ahí, muñeca la enfrentamiento, ni Gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias. Viva el pueblo paraguayo. Muy buenos días a todos los compatriotas paraguayos. Enviándome a y Isla Pucuye, eh, frente a frente, con la policía policía, o sin ni una orden. No hay orden. Ni una orden no tiene, nosotros tenemos acá encartetado todos los documentos. Sabemos bien que es propiedad del del INDER. Tenemos los antecedentes dominiales. Sabemos que esta propiedad es propiedad del INDER. Tenemos documentos que demuestran que esta propiedad está siendo eh, usurpada por un chino. Ja, o la policía va a buscar la propiedad de los habitantes. Va a pupeite, lo nitano, eh? Pero no voy a vivir los habitantes. Hablamos vamos a seguir acá. Ningún paso atrás. No voy a vivir los porque oí documento de demostrar. Voy a poner la documento o los Que esta propiedad es propiedad del INDER. Es propiedad del Estado paraguayo. Ja, lastimosamente, la año de fuerza ojé prestado pues coa coa ah, ah, extranjero que sin tener ellos ni un tipo de documento ni pertenido documento no güe koi hikai ha arma de fuego bo, jan, aquí, lo, mi, y acá estamos haciendo la, la resistencia y vamos a aguantar Vencer o morir ni un paso atrás ir al pueblo paraguayo ya recuperar la gente y la mita ir al pueblo paraguayo carajo También tenemos este, al compañero, al compatriota sí, este Víctor Jacinto Flecha que en el último coloquio este hizo una un planteo que tiene mucho mucha razón, mucho fuerza, mucho pe, mucho peso en cuanto a las condiciones en que está Cuba y las necesidades que tienen ...de replantearse la situación internacional... ...porque todo el mundo pide algo y hay dos países... ...que son los únicos que se niegan a aceptar el derecho internacional. Uno es el que ocupa Palestina, que es Israel... ...y otro Estados Unidos que tiene bases en una impresionante cantidad de, de países que no tendrían por qué estar, porque eso, ellos de esa manera están haciendo una injerencia en esos países y están poniendo en peligro su, su sociedad porque en una guerra los donde estén estos este, estas tropas extranjeras establecidas eh, pueden caer las bombas con toda tranquilidad. Por lo tanto, realmente es interesante lo que dice el compañero, el compatriota Víctor Jacinto Flecha. Baeishapa, papishá. Soy Víctor Jacinto Flecha y tengo el placer de estar nuevamente con ustedes. Y digo que Cuba sufre el más largo sitio que recuerda la historia de la humanidad. Ningún país del mundo recuerda algo de tal aberración como esto. Es famoso el asedio de 20 años que sufrió Troya, relatado por Homero. Sin embargo, queda hecho un poroto a los 60 años que lleva el bloqueo de la isla. Si bien no existe un ejército que rodea Cuba, pero se le ha acercado de tal modo que se le impide comerciar con el mundo. Los bancos internacionales importantes se niegan a tener tráfico financiero por la isla. No puede enviar ni recibir productos porque las agencias internacionales de seguro se niegan a asegurar mercancía desde y para Cuba. Esto es verdaderamente un crimen contra los derechos humanos de los cubanos. Lo peor es que esta política es promovida y apoyada por la migración cubana y sus descendientes en Florida, quienes amenazan a los políticos de quitarle sus votos en caso que intenten levantar el bloqueo. Un contrasentido total. Le importa más lo ideológico que la vida misma. La pandemia del COVID ha impactado de tal forma al mundo entero, incluido los países ricos, con más razón a los países de escasos recursos. Cuba no constituye una excepción. En esta situación el bloqueo significa un atentado de lesa humanidad. El pueblo cubano ha tenido siempre imaginación y capacidad para sortear todos sus problemas, a pesar del sitio de tantas décadas. Hoy con certeza que también lo hará. Bueno, estamos terminando la, la audición, nos quedamos sin tiempos y queremos hacer un, un homenaje también, no solo al compañero Santiago Rolón, histórico dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Estronista, sino también a su compañera Luz un soporte importantísimo, en toda la vida de este compañero, una compañera lúcida, criteriosa y muy valiente, que realmente fue un, una, un soporte importantísimo, tanto para el movimiento como para el compañero. A ella y a sus hijas, nuestro más sincero pésame, ...por esta enorme pérdida. Bueno, y nos estamos despidiendo... Este, ...esperamos... ...que la lucha... ...por la, la recuperación de... ...de Lichita, Oviedo, villaloba CD... ...se pueda llegar a buen puerto. Está la comisión allá y está allá el compañero de la APDH Pablo Pimentel que nos va a tener al tanto de todo lo que esté pasando allá. Hay que acompañar, hay que apoyar a esta comisión para este poder terminar con esta clase de cosas. Nos estamos viendo.